Vamos a charlar unos minutos con el integrante de la cooperativa Bella Flor, eh, Jesús Amengual. Jesús, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo andan? Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Bien. A ver, contanos, porque tengo entendido que mañana se cumple un año de que están trabajando con la municipalidad de Macachín en un proyecto de reciclado de basura. Contanos Exacto. un poquito. A ver. Exactamente. Mañana, justamente primero de julio, se cumple el año de la puesta en marcha del programa eh, que se llama Macachín Recicla, que bueno, eh, llegó una previa. Nosotros somos una cooperativa de Buenos Aires, José León Suárez, trabajamos desde el año 98 en la, en la temática de los agresivos. Y el año pasado, por cuestiones de la vida y casi por suerte, Eh, yo tengo familia que en Macachín, vine a visitar a mi familia y bueno, después eh, se terminando el contacto y la municipalidad tenía un problema que resolver, que era la problemática de los residuos. Eh, les comenté un poco a Fernando Sardicagüez, que en ese momento estaba en el ENSA, vice secretario de Obras Públicas de la municipalidad, le comenté eh, cuál era nuestro trabajo, qué es lo que hacíamos. Empezamos a tener diálogo con la municipalidad y el 24 de marzo de 2019, junto con Ramiro Álvarez de el otro coordinador, mi compañero, eh, nos vinimos a instalar a vivir a, a Macachín con un proyecto integral, eh, que son cinco puntos específicos que abarcan desde la sensibilización ambiental, eh, la puesta en marcha de la planta, la planta estaba construida en el año 2003, acá en la localidad, y no funcionaba en su 100% de operatividad, la puesta en marcha, eh, generación de empleo genuino, eh, al día de hoy nosotros generamos 12 puestos de trabajo en la localidad, eh, recuperación de suelos y ojos de agua, y obviamente lo más importante es la reducción hasta que se pueda eh, finalizar por el cierre total del basural a cielo abierto que tenía la localidad. ¿Qué es lo que están reciclando y cómo es el sistema, Jesús? Nosotros avanzamos con un sistema de separación en origen, obviamente te digo, el 24 de marzo, Nosotros desembarcamos, por así decirlo, acá en la localidad. Durante los meses que siguieron hasta el 1 de julio se hizo una campaña de sensibilización. Trabajamos con todas las escuelas, tanto primaria como secundaria, de, de la localidad y el jardín maternal del Tres de la sorpresa, también de Macachín, eh, para sensibilizar sobre lo que se venía y lo que estábamos proyectando. Y el 1 de julio pusimos en marcha la, la separación de origen, la recolección diferenciada Eh, con todos los residuos de la localidad. Nosotros trabajamos con el RCU, que sería Residuos Sólidos Urbanos, más grandes generadores. ¿Cómo fue el nivel eh, de aceptación en la comunidad eh, de la separación de origen? Eh, Mira, nosotros el primer día, el primero de julio año pasado, no, no nos vamos a olvidar más, porque nosotros hacemos todo, lo o sea, mensualmente, trimestralmente, Y anualmente, nosotros ahora el 1 de julio vamos a entregar el informe anual, pero todos los meses y cada tres meses entregamos informes de situación a las autoridades municipales de cómo viene el recibo. El 1 de julio del año 2019 habíamos tenido solamente un 35% de adhesión y con Ramiro nos miramos y dijimos, eh, pensamos que iba a ser mucho más fácil y, y creímos que iba a ser complicado. Sí. Mm. Hoy en día nosotros alcanzamos un 85% de adicional programa, es un nivel muy alto, muy bueno, muy positivo, que no solamente trae la recuperación eh, casi eh, al inverso de lo que se da en Buenos Aires, que se recupera solamente un 7%, nosotros acá estamos alcanzando un nivel, del, podría decirte, 74-80% de recuperación, Y bueno, la adhesión de, lo, de los vecinos también lo que hace es dignificar el labor diario que nosotros tenemos dentro de la planta, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo trabajar con residuos, o trabajar con basura, mejor dicho, es eh, todo lo que uno desecha mezclado, a trabajar con residuos, que justamente esa basura, eh, tratándola ya en el origen, separando separando la justamente de secos y húmedos, y pudiendo transformar un residuo para poder insertarlo dentro de la economía. Esa, esa es la separación inicial, secos y húmedos secos y húmedos. Nosotros vinimos con una lógica de no complicar mucho a la gente. Eh, tenemos experiencias, como se dan tal vez en Capital Federal, que tenés 200 tarros distintos, porque exageran un poco los números, ¿no? uh -huh. eh, de plástico, cartón, esto, lo otro. Nosotros decimos no compliquemos la situación, para eso está la planta de, de clasificación. Eh, lo único que le pedimos al vecino es que se separen secos y en húmedos. Eh, ¿Cuáles son los residuos húmedos y qué es lo que realizan con, con esos residuos? residuos húmedos son todos los que vienen de, de materia orgánica, uh -huh. restos de alimentos y, y demás componentes que pueden provenir de animales y demás. Nosotros con eso en el día de hoy estamos realizando un compostaje que le denominamos acá en la localidad un compostaje sucio que lo estamos realizando en lo que era el antiguo basural para poder recuperar eh, el suelo del de antiguo basural. Vale la aclaración, en Macachín se tiraba indiscriminadamente los residuos del año 83 y ...sobre un basural a cielo abierto... ...y se producía quema... ...había cuatro fosas... ...cuando nosotros llegamos... ...donde se quemaba y se enterraba la basura... ...hoy en día se logró apagar el fuego... ...y se cerraron dos de las cuatro fosas... Bien. ...que es algo muy muy importante... ...para que te des una idea... ...del primero de julio del 2019... ...hasta el primero de julio... ...o sea que ya tenemos el informe anual... ...con, con los residuos inclusive de hoy... Eh, ...Macachín generó... ...un millón de kilos de basura es decir una localidad de 100 mil habitantes en un año generó un millón de kilos de basura de los cuales se rechazaron eh, dentro de lo que la materia del residuo seco el retrato se tiene aquel el material lo que no se puede recuperar por su estado de descomposición o por su falta de comercialización como diferentes materiales polipropileno y demás eh, que sería 90.000 mil kilos solamente en un año estamos hablando de un millón de kilos contra 90.000 kilos, un millón de kilos que se hubieran enterrado a 90.000 kilos que se enterraron en un año. Eh, Jesús, esta experiencia, eh, estoy pensando, ¿se puede trasladar a una ciudad más grande? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos un lema de la cooperativa que es que sin política ambiental no hay justicia social. Eh, nosotros acá en Macachín logramos que el programa hoy se encuentre enmarcado dentro de una política pública está abrazado por la ordenanza municipal 89 que fue eh, legislada por, por el Consejo Deliberante de la localidad el 12 de diciembre del 2019, donde contempla no solamente la figura de los grandes generadores que no existían, o sea, no, no se tenía una visión eh, de, de lo que era un gran generador, y se pudo nomenclar quiénes son los grandes generadores, cuál es el residuo domiciliario, cómo se tiene que destinar en origen, la verdad que es una de las leyes por lo que estuvimos investigando y viendo en la provincia de La Tampa, más asemejada y más acorde a lo que es la ley nacional de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eh, ustedes funcionan como una cooperativa y le prestan el servicio a la municipalidad. Exactamente, nosotros somos una cooperativa, en Buenos Aires eh, trabajamos con 180 toneladas de residuos por día, somos 120 trabajadores allá, y lo que hicimos fue presentarle el programa a la municipalidad, a la municipalidad le agradó, así que empezamos a trabajar, de, ya te digo, primero con la sensibilización ambiental, el primero de julio directamente con el vecino, Eh, bueno, nosotros le brindamos ese servicio. Podríamos decir que lo que hizo la municipalidad fue especializar la gestión de los, de los residuos sólidos urbanos. Ah, y me dijiste que le dan laburo directo a 12 personas. Eh, ¿hay que tener alguna capacidad o puede trabajar cualquiera en el reciclado? Mira, nosotros en particular, por la lógica que tiene nuestra organización, nosotros ah. siempre trabajamos con los sectores más vulnerables. Acá en Macachín cuando llegamos eh, apuntamos también a seguir con el mismo espíritu que tiene la organización nuestra, la cooperativa Villa flor Obviamente nos encontramos con una realidad muy distinta a la de Buenos Aires. No, no encontramos la pobreza estructural que, que hay en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero sí trabajamos eh, directamente y empleamos, o sea, asociamos a la cooperativa, mejor dicho, a ocho mujeres que eran, por así decirlo de manera bruta, habitué de la asistencia social. Hoy esas chicas están trabajando, percibiendo un excedente de producción como base salarial, es el salario mínimo vital y móvil, y cada 40, 45 días, la venta que realizamos de materiales se distribuye por igual partes en todos los socios de la cooperativa. Eh, ¿Van a seguir incorporando gente o, o el proyecto ya está casi en el límite? No, no, no. De hecho, la municipalidad, eh, porque estuvimos viendo que bueno ya llegamos a un techo a Gapacachín uh -huh. por la infraestructura... Nosotros igualmente trajimos una prensa mucho más grande también de Buenos Aires para, para facilitar el trabajo, mm. pero con la municipalidad ahora estamos en conjunto trabajando para presentar un proyecto dentro de lo que es desarrollo social de nación, que es menos a la obra, para poder hacer la ampliación de la planta, comprar una cinta en elevación más grande, eh, poder comprar máquinas que nos están faltando mm. y de esa manera apuntar no solamente a tratar los residuos de la localidad, sino para pensar que podemos transformar a Macachín en una planta mucho más grande que trate no solamente los residuos de la localidad, sino también los, de los del, del departamento de Atraco. Ah, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, Jesús, que notás vos en una empresa cooperativa y una empresa privada en la gestión? de los residuos eh, hay otros lugares, otras ciudades en el país que está eh, tercerizado pero está en manos de una empresa privada eh, ¿cuáles la, la, las diferencias? La, la primera gran diferencia que nosotros siempre marcamos es que nosotros trabajamos sin patrón eso es es muy importante eh, para que te des una idea yo eh, tanto Ramiro como yo somos somos bueno, personas que estamos dentro de la cooperativa hace más de seis años cada uno tiene su profesión, Ramiro es profesor de matemática Eh, yo soy, me faltaron un par de materias para recibirme de periodista, pero cuando descubrimos el, el mundo de, de la basura y de, del medio ambiente y del cuidado medioambiental y que se podían generar puestos de trabajo y dignificar un montón de cosas eh, desde, desde el desecho de otro, eh, la verdad que abrazamos el proyecto y nos involucramos de lleno. Eh, bueno, como diferencia también es la lógica que tiene una cooperativa Que es esto de hacer partícipe de las ganancias a, a los trabajadores y a las trabajadoras Eso es muy importante Y obviamente la mirada social Para que te des una idea, nosotros, a, a nuestras compañeras, a, a las socias de la cooperativa No es que ellas tengan la obligación Pero sí trabajamos mucho sobre lo que es género trabajamos mucho, que bueno, este año por cuestiones que todos conocemos de la pandemia pero habíamos logrado que sea casi excluyente el tema de finalizar los estudios secundarios eh, siempre no uno lo, lo van charlando en la y en la cotidiana, te digo eh, nosotros, por más que estemos coordinando el proyecto y haciendo informes y, y lo demás que es más administrativo, nosotros estamos trabajando en la cinta con las chicas moviendo la montaña de basura, abriendo bolsa por bolsa, trabajando en la prensa, haciendo los fardos es eh, muy distinto tal vez en una empresa privada donde hay que cumplir diferentes estándares, donde tal vez no importa mucho la vida social o personal de cada compañero que integra la, la institución. en eh, Las cooperativas, creo que ese tiene que ser el orden de la cooperativa justamente de poder hacer que cada persona no solamente tenga un crecimiento laboral, sino que también tenga un crecimiento personal y social. Eh, la recolección la sigue realizando el municipio. La recolección la, la realiza el municipio, de hecho nosotros capacitamos hacia dentro de la municipalidad en primera instancia también, eh, fue algo que llevó un, su tiempo porque bueno había ya un, un mandato, por así decirlo, que se levantaba todo, todos los días, y bueno, pero con las capacitaciones la verdad que se logró una muy buena recolección diferenciada y la, la continuidad y poder tener determinados datos puntuales de, de cómo viene el residuo de cuánto genera macachín en residuos secos, en húmedos, cuánto se rechaza, eh, datos muy puntuales. Eh, Jesús, ¿cómo fue en cómo es en la pandemia eh, la recolección? Nosotros durante la pandemia, eh, cuando inició la pandemia, desde la cooperativa armamos un comité de crisis. Eh, me acuerdo que ese día, el mismo día que el presidente decretó la cuarentena obligatoria, sí. hicimos una reunión a las 10 y media de la noche con todas las socias de la cooperativa de acá en Macachín, la municipalidad nos solicitó que, que tengamos el recaudo, al menos a ver qué pasaba en la primera semana y segunda semana, mm. a la segunda semana nosotros habíamos dicho que tomando los diferentes recaudos, o sea, manteniendo la planta ordenada, teniendo los mamelucos, los barbijos, eh, las mascarillas, guantes de nitrilo, y tomando las recaudaciones que son necesarias, inclusive si llegase a aparecer un caso, eh, mm se podía seguir tratando el residuo tranquilamente porque lo que nosotros hacemos es tomar las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Medio Ambiente que dejemos reposar los residuos 72 horas para luego darle tratamiento. Claro. Antes de dejar reposar los residuos 72 horas en caso de que hubiese algún infectado de coronavirus o lo que sea, baja la carga viral del virus, mm -hmm. entonces hay menos riesgos de contagio y así como otras enfermedades virales, ¿no? Porque de hecho en el mundo no hay... Una, ...una prueba fehaciente de que el coronavirus se haya transmitido a una persona mediante los residuos... ...pero lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue tomar el, el, el mismo protocolo... ...para enfermedades respiratorias, infectos contagiosos respiratorios... ...y nosotros lo estamos desarrollando de la misma manera. Obvio que nos cambió la vida, ya que nosotros descansábamos medio día el sábado... ...y el domingo era nuestra día de descanso... Ahora, por cómo es el sistema de recolección, donde se, se levantan los residuos orgánicos, bueno, yo digo, van directamente al, al antiguo basurero, mm. los residuos secos que los tratamos en planta los dejamos reposar 72 horas, y bueno, como se levanta martes y jueves los residuos secos, nosotros los estamos tratando sábados y lunes. Claro. El sábado tratamos el residuo del, del día martes y el lunes del día jueves, lo que nos obliga a tener que tomar descanso mediodía, miércoles, el día de descanso se nos puso el jueves ah, claro. así que trabajamos de viernes a, a martes, a miércoles de, de las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía eh, Bueno, bien, Jesús eh, no sé si el autor te quedó algo, no? No, excelente, no, excelente el trabajo la, que están haciendo La verdad que, sí, felicitaciones Mañana, mañana acá en la localidad eh, vamos a hacer, obviamente también cumpliendo con toda la normativa sanitaria y con todas las recomendaciones eh, las recomendaciones, perdón Vamos a hacer una caravana de agradecimiento a toda la sociedad de la cooperativa y a aquel ciudadano y ciudadana que se quiera sumar. Vamos a dar una vuelta en el pueblo, vamos a salir a las 9 de la mañana de la planta, vamos a dar una vuelta en la localidad, vamos a cenar dentro en frente de la municipalidad, en la plaza, y vamos a darle un documento que tenemos para el vecino, para la vecina y las autoridades, tanto del Ejecutivo como del legislativo de Macachín y se va a hacer la entrega de un proyecto de ordenanza donde buscamos eh, que la, el programa Macacín Recicla sea declarado de interés municipal, social, económico y sanitario. Bueno, excelente. Eh, buen comunicador sos también. Eh, así que si te querés dedicar al periodismo, va a andar bien. Eh, Jesús, eh, muchas gracias por estos minutos, con Germés. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, de todos modos, por más que en otras localidades... no no se esté separando en origen y demás, eh, llamo a cada ciudadano y ciudadana que esté, que esté escuchando a que se animen a separar sus residuos en casa, que van a ver que no va a haber tanta pudredumbre, que un residuo tratado es mucho menos infeccioso, mucho menos contagioso y menos riesgoso para la salud que una bolsa llena de, de mugre. Eh, es el residuo se puede hacer muchas cosas desde la casa y además puede dignificar un montón de personas. Muchas gracias, que tengas buen día, Jesús. Igualmente. Bien, eh, Jesús Amengual, eh, integrante de la cooperativa Bella Flor, eh, que están ahí con el proyecto de tratamiento integral de la basura. Eh, porque es que Ya no es un proyecto, es una realidad. Sí, sí, sí tenés razón. Eh, desde cumplen un año ahora, eh, y le dan laburo a 12 personas, ocho de, del plantel de la cooperativa son mujeres, eh, también para destacar este dato. Las 9 y 20, ya volvemos.